Bienvenidos, bienvenidos a todas las personas de la sala. Qué padre, qué bueno estar, que, que pudieron venir, estar acá. Y bueno, hoy vamos a compartir este este bello tema que se llama Gran Sol Central. Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿y ¿a qué les suena? Sí, me gustaría saber a qué les suena Gran Sol Central. ¿Qué se imaginan más o menos que es esto, no? ¿Qué creen que vamos a, a abordar? ¿Quién? Recuerden, la participación es levanta la mano y se les pasa el micrófono con mucho gusto. Y, y traten de pegarse el micro para que les escuchen porque estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué se imaginan que es el gran sol central para ustedes? Aquí atrás, aquí atrás quieren participar. A mi se me imagina como una luz así muy, muy, muy intensa, llena de energía, de todo lo positivo. Gracias, gracias. ¿Alguien más? como el chi, este, tu energía esencial la energía de... interna, ajá, Ok. ¿quién más? El gran sol central, pues puedo pensar que es el padre. La así es el padre. Así es, muy muy cerca, lo tienes lo tienes más o menos cerca. La idea es eh, mostrarles un poco de cómo Se habla, se habla mucho de, de la divinidad, se habla mucho de Dios, eh, pero y una de las grandes, las grandes dádivas, de los grandes regalos que nos da la metafísica como tal, es mostrarnos o informarnos qué es la divinidad. ¿Sí? Porque muchas veces se habla de Dios y Dios, donde te dicen, ah, pues Dios está en el cielo, ¿no? ya está allá, ¿no? Está en una nube y te lo representan como. Como de forma antropomórfica, en forma de hombre, ese, ese, ese dios eh, de forma de hombre. Pero una de las cosas más reveladoras de la metafísica es que está llevándonos a un nivel de mayor verdad. Se está develando mayor verdad de la realidad. ¿Sí? Entonces, concebir a Dios antropomórfico, a Dios en forma de hombre, es muy limitado. Es muy infantil. ¿Sí? Entonces, eh, los maestros ascendidos nos revelan que la divinidad es algo inmenso, que es una inteligencia y que, gracias a su gran inteligencia, busca expandir la armonía en el universo. Por eso, eh, el gran sol central es el centro donde, de alguna manera, emana la luz, emana la armonía, emana, emana la vida. Y eso es lo que vamos a abordar un poquito hoy, ¿sí? Poner en movimiento el amor y la inteligencia a sus órdenes. ¿Esto qué es? Todo en el universo se está moviendo. Todo está vibrando. Es una de las leyes universales. Todo vibra, todo se mueve. ¿Ok? Y sepan esto. Amor es moverse. Está, Si hablamos de la triple llama, el rayo, la llama azul o el rayo azul es la voluntad. El rayo dorado es la inteligencia y el rayo rosa es el movimiento. Es lo que en el momento que ya tienes esa voluntad, ya tienes la inteligencia para hacer algo y tienes el, el amor es lo que te impulsa a moverte. Entonces llévense ese eh, sinónimo, amor es movimiento. Por eso se le llama a las actividades, actividad, porque es algo activo. No se le llama clases, ¿sí? no se le llama... A pesar de que es una conferencia, procuramos no llamarle conferencia, le llamamos actividades, porque es, un, es, un, es una ceremonia activa. ¿sí? Y todo esto nos, va, nos debe llevar, para que podamos tener una, una comprensión más profunda de la realidad, tenemos que ser aptos para poder comprender, porque si no, nuestra mente lógica no nos alcanza. ...para comprender la realidad... ...¿sí? Porque la, la mente lógica... ...sólo te da para que... ...entiendas de manera corta... ...la tercera dimensión... ...o sea, lo denso, lo que ves tus... ...lo que ven tus sentidos, lo que oyes, lo que tocas... ...entonces... ...muchas veces... ...eso limita entender la realidad... ...y, y si no entendemos la realidad... ...no podemos comprender la divinidad... ...¿sí? Entonces, para poder lograr eso... Muchos maestros han venido a enseñarnos el despertar interno. Llámese un Krishna, llámese un Buda, llámese un maestro Jesús. Sus propósitos han sido ese, despertar la, la máxima realidad en uno. Y, y la, la enseñanza de ellos tiene ciertos parecidos de entender o de despertar el Cristo interno. Y el más famoso, de, de hablando de este lenguaje, pues es el maestro Jesús, que se le denomina Jesús el Cristo. Porque mucho de su enseñanza se basó en enseñar ese despertar interno, ese despertar crístico. ¿Ok? Y me gustaría conocer cómo hoy por hoy ustedes, más o menos, que ya son participantes y estudiantes de la enseñanza interna, qué entienden por conciencia crística? Y... También, ¿cómo cómo creen que se alcanza la conciencia crística? ¿Nadie? Bien. Pues bueno, vamos avanzando un poquito. ¿Eh? ¿Han visto la lámina de la Divina Presencia? Sí. Bien. La lámina de la Divina Presencia está dividida básicamente en tres niveles. La parte humana, que es el hombre que ven allá abajo rodeado de llama violeta. La parte interna, la parte media que es lo que se representa como alma, y la parte superior es el yo soy. Esos son los tres bloques de la divina presencia, ¿no? O, o, o cómo se representa para que ubiquen la divina presencia, ¿ok? Bien, la parte crística es esa parte intermedia entre la divinidad y lo humano. Lo Exactamente, entonces... Podríamos decir que el alma es la parte crística, sí en un nivel elevado, porque hay almas que todavía no tienen despierta la conciencia crística. ¿Okay? Entonces aquí un, un poquito para que vayan ubicando eh, y dimensionen la conciencia crística, ese es intermedio, es el, se le llama el vigilante silencioso, el que siempre está observando el alma, es, la, es tu conciencia que siempre te está observando. ¿Sí? El cuerpo mental superior, hemos hablado de cuerpo mental superior, el cuerpo mental superior es lo que está más arriba de tu intelecto, está tu mente, que es lo que te lleva a entender un poco la realidad, pero está el mental superior que es lo que se acerca a lo espiritual, lo que cuando, cuando empiezas a tener chispazos de, de, de, de, de, de comprensión de, de lo que es más allá del cuerpo físico, Ahí es donde el cuerpo mental superior ya empieza a abrir sus ventanitas, ya empieza a entrar la luz por allá. ¿sí? Es el mediador entre Dios y el hombre, Dios, entiéndase Dios, tu divina presencia, yo soy como tu chispa divina. ¿okay? Tiene su anclaje dentro de la llama inmortal, dentro de la inmortal llama triple. ¿sí? O sea, la llama triple, la que la tenemos anclada en el corazón, se ancla a través del. El ser crístico. ¿sí? El ser crístico es la interfase con la divina presencia yo soy. ¿Ok? Vive en su ámbito de perfección y nos ayuda a tener esa... Nos gradúa entre esa motivación, esa misericordia, nos dispensa luz. ¿sí? La llama violeta... Cuando invocamos la llama violeta, la llama violeta nos la manda o nos la puede precipitar nuestra divina presencia, yo soy, y, no, y, y, y se manifiesta en nosotros, en, en, el, en la personalidad, en el cuerpo físico, en nuestro cuerpo de abajo. si ¿sí? Entienda ese cuerpo de abajo: cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental. La personalidad. Cuando invocamos llama violeta, pasa a través de, del cuerpo crístico. ¿Sí? Entonces, para que, te, para que lo ubiquen, que es muy importante tener esa conciencia crística, porque no se puede llegar a Dios si no es a través de la conciencia crística. El Maestro Jesús lo decía, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y no se refería a Él, se refería a la conciencia crística. ¿Ok? Más o menos... ¿Sí? el Espíritu Santo, digamos que es una, es una, el Espíritu Santo como se enseña popularmente en el cristianismo es esa parte eh, bondadosa de Dios. ¿Sí? Eh, el Espíritu Santo es lo que integra la, la, la sagrada familia, no, padre, hijo, Espíritu Santo, ¿no? Y en metafísica, si lo, si lo llegamos, si le damos una analogía al Espíritu Santo sería Voluntad, sabiduría y amor, o sea, la triple llama, que es la, la emanación primordial de la divinidad, vamos a abordar un poquito ahí, todo tiene su equivalencia, ¿sí? eh, y esto es, esto es algo similar, si quieres ver el Espíritu Santo como tu divina presencia, lo puedes ubicar como la divina presencia, ¿no? entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? adelante, puedes pasar el micro por allá O sea, la conciencia crística sería, bueno, yo entiendo o considero que puede ser lo que conocemos como la chispa divina. No, la chispa divina es lo que está aquí arriba. La chispa divina es el, es el fuego de la divina presencia. La chispa divina está aquí arriba. Es este punto. Es la chispa divina. Está más arriba que el cuerpo crístico. ¿Y lo que tenemos en el cuerpo? Es el anclaje de tu triple llama. Uh -huh, sí entonces el Espíritu Santo estaría como externo uh -huh. o sea viene de más, de más es más, el Espíritu Santo mora en sus dimensiones superiores ya yeah. sí mm. bien el primer paso, bueno aquí estamos hablando de cómo, respondiendo a esta pregunta oye, ¿cómo alcanzo la conciencia crística? ok, nos vamos para allá el primer paso nos, nos dice San Germán El eh, primer paso poderoso radica en el reconocimiento de la gran presencia, yo soy. O sea, que reconozcas a tu espíritu, que reconozcas al Espíritu Santo. Si lo quieres ver de esa manera, reconócelo. Reconócete como un ser divino. ¿Ok? Y el segundo paso es que lo uses. No solo que digas, ah, pues ahí está, ¿no? Sino usarlo. Y en esa práctica del uso, en esa práctica de la invocación a la divina presencia. Te vas a acercar a la conciencia crística. Es una práctica. ¿sí? Les comento aquí a nuestros amigos de, de YouTube. Si tienen preguntas, con mucho gusto, igual lo pueden escribir aquí en el chat. Y si les leo, con mucho gusto lo respondemos. Y entras en ese mismo momento en la conciencia crística, nos dice, nos dice San Germán. O sea, cuando, estás, cuando reconoces a tu divina presencia. Y la usas. ¿Cómo uso mi divina presencia? Invocándola. Haciendo meditaciones. Visualizándola. ¿sí? Ese reconocimiento. Divina presencia. Yo, cuando, o, todos los decretos que hemos hecho. Los decretos cuando tú. Cuando mencionamos yo soy tal, tal cosa. Ese es un reconocimiento de la divina presencia. Porque la estás llamando. Entonces una práctica. Para reconocerla y usarla. Son los decretos. Otra práctica es meditar en la divina presencia. ¿Sí? Entonces, esto nos va a llevar, nos va a acercar a que afinemos nuestra conciencia crística. Y nos va a llevar a, a tener un comportamiento armónico, en gracia, en perfección, en armonía. ¿Sí? Nos va a calibrar para que seamos aptos para el desarrollo de las virtudes. Porque si no seguimos en la lucha física y la lucha física lleva al desgaste a la enfermedad al cansancio al hastío a, uh, a, a, a, y a la aparente muerte pero la muerte aquí enseñamos que no existe la muerte es una ilusión que muere que se muere cuando cuando aparentemente el cuerpo físico eh, pierde la vida de alguna manera ya no ya no tiene movimiento ya no tiene conciencia solo se pierde el cuerpo físico, pero el alma y esa parte eh, interna no muere, y el espíritu menos, ¿Sí? eso que continúa. Entonces, recapitulando, la conciencia crística es esa, ese nivel de evolución del alma, no todas las almas todavía han alcanzado el, el despertar interno, Pero el hecho de que tú ya vengas a una actividad de metafísica, créeme que ya tienes un impulso. O sea, tu chispa interna ya está vibrando a un nivel de alineación con la conciencia crística. ¿Sí? Por el simple hecho de que te hagas sentido estas actividades. ¿Okay? Todos los que han ascendido han seguido el mismo camino y usado, y usado idénticamente la misma aplicación. Porque todos los caminos llevan al gran sol central, a la divinidad. Hay una infinidad de vida en el universo. Infinidad de vida. Infinidad de soles. Infinidad de galaxias. ¿Ok? Una mente normal, eh, lineal, promedio, muy probablemente le cueste trabajo entender esto. Pero quien empieza a tener un acercamiento a una conciencia crística, dices, pues sí, o sea, vida hay en todo el universo. Y entiéndase el gran sol central como el centro de la galaxia donde emana la luz hacia otras, hacia los soles que pertenecen al sistema de esa galaxia, pero hay una infinidad de galaxias. ¿Ok? Y una infinidad de soles. Nosotros, hagan de cuenta que estamos en un pedacito de por allá y una de esas estrellas que ven es nuestro sol que vemos en las mañanas y pertenece a un sistema, a un sistema planetario y que nosotros pertenecemos a otro subsistema que se llama alfa y omega, Se han escuchado hablar de alfa y omega dentro del de las instrucciones religiosas, alfa y omega es un sol más cercano al gran sol central, donde nosotros pertenecemos a alfa y omega. ¿Sí? A Alfa y Omega hay siete soles, que cada sol tiene siete planetas. Entonces los, el, los, los planetas que pertenecen a Alfa y Omega son 49. y nueve. Hay una tabla tremenda donde se revelan los nombres de esos planetas, no es el tema de hoy, pero está tremendo. Esta imagen es una imagen súper representativa, creo que esta imagen tiene un valor tremendo. Donde nos muestra que la evolución en los planetas tiene el propósito de sutilizar la materia para que se eleve en vibración y pueda manifestar la vida en planetas más sutiles, en planetas de mayor evolución. Y una vez que tu evolución en ese planeta de luz termine, regreses al gran sol central. Así como los soles emanaron del gran sol central, nosotros como chispas espirituales emanamos de nuestro sol como espíritus para vivenciar una experiencia física, pero tenemos que regresar al gran sol central y ese es el propósito de regresar al padre regresar al padre es hacer este recorrido más o menos ¿Sí? entonces vean esa, eh, todo lo que hay que hacer imagínense cuánta vida hay en diferentes sistemas galácticos para que hagan este trabajo y esto se va a alcanzar A través de la ascensión, la ascensión es una de las metas últimas realmente de, de estar en esta instrucción y, y a las personas que tal vez vienen por primera vez les suene así como que what, sí, de repente yo pude, yo vine aquí a la metafísica para estar más plena, para tener amor, para tener prosperidad. Mucha gente viene con esa intención y está bien, sí, porque cada quien tiene diferentes necesidades. Pero se van a dar cuenta que sí, efectivamente, estudiando y practicando la enseñanza interna, puedes tener todo eso, puedes tener amor, prosperidad, salud, bienestar, alegría, puedes vivenciar todo eso. Pero cuando te adentras más y conoces el propósito de la jerarquía, te vas a dar cuenta que eso se queda corto respecto al plan mayor que hay que hacer. Sí, el, el plan mayor como ser, como seres, como espíritus. Sí, porque Lo que generalmente buscamos en el placer, en la, en la abundancia, en la salud, es para el cuerpo físico. Pero no somos el cuerpo físico. Somos un espíritu que está viviendo este viaje. Entonces, para regresar al Padre, hay que ascender. Porque si no, te quedas reencarnando en el planeta donde estás y no puedes salir. Entonces, la reencarnación está ciclado. ¡Yum, No puedes hacer, no puedes subir de nivel. Por eso se nos da 777. Cuando menos se nos da 777 vidas en un en, en, encarnando para que puedas concienciar el nivel crístico, porque si no te quedas a nivel a nivel humano, a nivel de deseo, a nivel físico. ¿Sí? No podemos ascender a los planos superiores sin haber hecho el perdón de la energía mal calificada en todas nuestras creaciones humanas imperfectas. Es por eso que en cada planeta, en cada sistema, existe el karma, para que tengas necesariamente que equilibrar y no llevar discordia a los planos superiores. ¿Sí? Por eso no se puede ascender si hay mucha, mucho karma. ¿Okay? Entonces aquí ustedes pueden ver una representación del gran sol central, esta es una representación gráfica del sol, ¿ok? Y así como está el gran sol central, así están los mini soles, que son los soles que pertenecen a los sistemas planetarios, ¿ok? Entonces, ahí pueden ver en el centro que tiene una triple llama, azul, dorada y rosa. ¿Por qué, por qué se representa así? Porque son las cualidades divinas que representan la creación, Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través de sus cualidades. Es como conocer a un artista, conocer una obra, es a través de la obra. Y la obra de Dios es eh, esta principalmente o primordialmente voluntad, sabiduría y amor para expandir la creación. Pero no solo en este planeta, cósmicamente hablando. Y alrededor de esa triple llama hay unos círculos concéntricos. ...donde están otros colores que pertenecen a otros niveles de vibración... ¿sí? ...y es donde nosotros estudiamos los rayos. No, vamos, no me voy a adentrar aquí, nada más se los estoy representando. Para bajar a la Tierra, para, para que la divinidad pueda... ...precipitarse a nivel humano, a nivel de 3D... ...y si, se, si viniese con toda la potencia lumínica que es fundiría los planetas por eso la divinidad se contrae se frena y nos manda nos envía el nivel que podemos resistir porque si no nos fundiría ¿sí? entonces allí donde vienen diferentes avatares que son minisoles un avatar es un minisol un señor Gautama es un minisol que viene a iluminar. Por eso su instrucción es de iluminación, es de enseñanza, para que te caiga el 20 y despiertes tu conciencia crística y puedas regresar más rápido al Padre. Porque si no, al no tener el conocimiento superior, seguirías en la ley de causa y efecto, de ojo por ojo y diente por diente, y, y te quedarías ciclado en la reencarnación. Y el propósito hoy, ahora, uno de los propósitos más potentes más urgentes de la jerarquía es que dejemos de reencarnar porque ya nuestro planeta tierra está retrasado respecto al vecindario planetario así como la humanidad asciende el planeta tiene que ascender también y no puede por tanto karma que hay entonces estamos como que anclando la evolución del planeta Pero va a llegar un momento en el que el planeta va a ascender sí o sí. Con gente preparada o sin gente preparada. Y esa gente que no alcance un nivel de comprensión, un nivel de vibración, porque ya no va a quedar a nivel de comprender, va a ser un nivel vibratorio, un nivel de naturaleza del ser. Las almas que no alcancen esa, esa capacidad o ese grado apto para vivir en un planeta evolucionado ya no van a poder encarnar aquí por ley por correspondencia y esas almas rezagadas van a ser sustraídas del planeta y las van a llevar a otro planeta más involucionado a empezar otro ciclo como nerdentales, como monos o como más retrasados pues ¿Sí? este planeta está destinado a que almas más puras vengan a manifestar la vida aquí ¿Sí? almas De, ...de razas... ...más evolucionadas... ¿Sí? Y viene el próximo festival de Wisak... ...el próximo 23 de mayo... ...el festival de Wisak es el... ...es el, el... plenilunio de mayo... ...o sea la luna llena de mayo... ...y es cuando el señor Gautama hace una visita... ...al planeta Tierra... ...y nos viene a traer una iluminación... ...extra... ...de... ...de su radiación... ...¿ok? Entonces... No por nada, en otras civilizaciones, y se si darán cuenta, si hacen un análisis de la historia, ¿por qué las civilizaciones antiguas adoraban al sol como divinidad? ¿Se lo han preguntado? No estaban lejos de la realidad. ¿Sí? Entonces, eh, entendiendo eso. Del, del sol emanan cualidades, frecuencias vibratorias que tienen propósitos particulares. Y eso son, nosotros lo estudiamos como los rayos. ¿Okay? Por eso es la importancia de estudiar los rayos para entender las cualidades divinas. Entiendes las cualidades divinas, entiendes el plan. Ah, esto sirve para esto. ¿Ah. Y al estudiar los rayos te vas a adentrar a estudiar a la jerarquía espiritual a los servidores de Dios, a los maestros ascendidos, que cada uno, pues, de alguna manera, trabaja en, un, en una actividad de cada rayo. ¿Ok? Bien. El maestro Jesús, en una de sus últimas actividades que hizo, fue ascender. y Hizo muchas cosas, ¿sí? muchas, muchas cosas, pero de lo más potente que hizo, Pues fue, fue mostrar una ascensión de forma pública, porque no fue el primero en ascender. Esto es importante aclararlo. Otros seres evolucionados ya habían ascendido antes que él. Y él lo vino a mostrar de forma pública, para que la gente lo viera. Y entendiese más el camino de la conciencia crística. ¿Okay? El ejemplo de su nacimiento... Y Perdón, el ejemplo de su nacimiento y alcanzando la ascensión fue una de las cosas de, de las que él decía y, y cosas más maravillosas que, que las que yo hago, ustedes lo pueden hacer. ¿sí? Este, no solo mostró eso, todo lo que hizo, inclusive ascender, sino también dejó un registro que permanece radiante. O sea, la, la ascensión que hizo él nos marca el camino que debemos lograr y ¿Sí? No solo es decir, ah, Jesús, qué bonito, sí, lo quiero mucho. Practica su instrucción, practica su enseñanza. ¿Sí? Y, y esto nos, nos dice, nos, nos muestra que todos vamos a ascender, o cuando menos, todos deberíamos de estar buscando la ascensión. El faro eterno que los guía hacia la luz. Y con el ejemplo de la ascensión, Jesús estableció definitivamente no solo lo que podía hacerse, sino lo que se hará eventualmente. O sea, eventualmente te va a caer el 20 que digas, ya, o sea, la vida hay que subir de nivel. Hay que, hay que dejar de vivir el, solo la vida por vivirla, no sino hay que entender cósmicamente qué está pasando. ¿Sí? Así como de repente nos dan las noticias, ah, están pasando tales cosas a nivel mundial. Pues hagan de cuenta que estas son noticias cósmicas de lo que está pasando a nivel cósmico. ¿Sí? De que ya la, la, solo la vida uh, física no es suficiente. Y estas y ustedes, yo les pregunto, esto que decía el Maestro Jesús, y cosas más maravillosas de las que yo hago, ustedes las pueden hacer. ¿Qué creen? sean esas cosas más grandes que podamos hacer. ¿Se imaginan? Nada. Bien. El San Germán nos dice que hay mucho que se requiere hacer para que más gente entienda el servicio de que hay que lograr Todo lo que hay que lograr para acercarnos a la ascensión. Hay mucho trabajo por hacer. Entonces, es ahí un poco de lo que nos decía el Maestro Jesús. Hay muchas cosas muy grandes por hacer. ¿Sí? El comienzo consciente del más maravilloso de todos los logros. La ascensión. No hay que... Si estamos muy a nivel mundano, tal vez el máximo logro por lo que... Tal vez el 90% de la gente tiene el enfoque de su vida ¡Ay, ah, hacer un patrimonio. Mucha gente está en el mindset de hacer un patrimonio, trabajar, trabajar, trabajar para hacer un patrimonio. Todo el mundo está buscando hacer un patrimonio. Cuando lo más grande que debes de enfocarte es en prepararte para ascender. ¿Sí? Tal vez no lo no lo no lo concienciemos ahora decir, güey, pero ya, ya ya muchos pensarán, "Oye, ya quiero ascender o todavía quiero vivir la vida loca o todavía, no lo sé ¿no? cada quien dentro de su, su experiencia que tal vez le falte vivenciar que no está mal ¿sí? por eso estamos en, en, en la era de la libertad esta era de Acuario es la era de la libertad pero vean estas maravillas que nos está presentando la jerarquía es decir, ya estás ya, ya la vida ya se, ya se vivió tal vez a un nivel muy intenso es importante que sepas Que todo lo físico, todo lo fashion que puedas vivir, no es lo más grande. Experienciar la vida en niveles superiores, donde, donde el gozo y la, y la plenitud de la de todo tal vez lo que se pudiese vivenciar o, o experimentar, tal vez no tenemos ni idea a nivel físico de lo que es eso. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. ¿Alguien quiere leer esto? ahí atrás. Yo te digo, amado estudiante, despierta a tu, a tu autoridad, a tu derecho, a tu habilidad consciente, a aplicar esta gran ley a tu perfecta salud, juventud eterna y belleza, las riquezas de Dios, la glorificación de tu mente y cuerpo, y después ascender al dominio elevado hacia tu eterna libertad. Gracias. Vean eso que nos comparte San Germán, ¿no? ¿Cuál es tu...? Tu habilidad reconoce ese potencial que, que tú tienes ¿no? y tu dominio elevado. O sea, ustedes hagan una reflexión de todo lo que hacía el maestro Jesús para hacer los milagros. Y él nos, nos dice eso, esto que yo hago ustedes lo pueden hacer. Y ese cetro de poder, esa, ese dominio es el reconocimiento a la divina presencia que yo soy para que podamos manifestar esos milagros o esas maravillas que, que lo, nos lo han enseñado como grandes milagros, como cosas fantásticas, y eso nos hace ver, y si nos vamos un poquito a la historia de cómo hemos aprendido la instrucción de Jesús o cómo está en la Biblia, eh, nos presentan al Maestro Jesús, como ese dios inmenso inalcanzable y está lejos, de decir, oh, qué maravilla. ¿Sí? Y hoy, tal vez eso funcione en otro tiempo, pero hoy el maestro San Germán vean esto que nos regala. Sí, el maestro Jesús es una divinidad grande, pero nos el mismo maestro Jesús nos nos dice esto que yo hago, tú lo puedes hacer también. ¿Qué nos dice esto? Que podemos manifestar lo que querramos. Siempre y cuando esté en armonía, en gracia y en perfección. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a una libertad, a una eterna libertad. Y ciertamente la práctica de la enseñanza interna nos va a llevar a tener una libertad física, una libertad en 3D. Pero la libertad eterna no es de esta dimensión. Es de las dimensiones superiores. Una libertad eterna significa que no necesariamente vas a tener que encarnar otra vez. Lo puedes hacer. Muchos maestros cuando están en los niveles internos dicen, bueno, esta gente todavía está muy retrasada, voy a encarnar para ayudar. Y son esos grandes que vienen a enseñarnos unos paquetes de luz tremendos, Esas son esos seres que vienen con una enseñanza muy particular y la entregan a la humanidad, ¿sí? y tal vez se vuelven a ir se vuelven a ir, me refiero a que desencarnan cuando quieren o cuando ya les toca sí, pero un claro ejemplo de esto que estoy diciendo es un Paramahansa Yogananda sí, él es un ser que lo investiguen toda la instrucción que dejó es un legado potentísimo de luz pero potentísimo y cuando él quiso desencarnar se puso a meditar y desencarnó sí, así Así de, de, de, de ese control tenía de su alma. O sea, le dijo a su a su estudiante que era su mano derecha. Ya me voy, casi casi, le dijo. Y ella lo entendió. Estaban dando una conferencia. Terminó de dar una conferencia en un hotel y le dijo ya me voy. Se sentó y desencarnó. Y no lo enterraron inmediatamente. Pensaron que estaba meditando. Hasta que ya pasó un tiempo y dijeron no pues sabes que ya no va a regresar. Usted. Ya se fue. Y este que lo investiguen está tremendo, para Paramahansa Yogananda, que es un gran ser, y, y bueno, su instrucción es muy, muy potente. Tú eres el amo y tienes el dominio sobre tu vida y sobre tu mundo. En el momento que reconozcas que esa energía, poder e inteligencia que estás usando, es la poderosa presencia yo soy. Entonces, el dominio de tu vida lo vas a concienciar Cuando reconozcas el poder de tu divina presencia, yo soy. Entiéndase la divina presencia, yo soy, la divinidad en ti. Tu potencia espiritual, tu espíritu es tu divina presencia, yo soy. Entonces, cuando te reconozcas como un ser realmente espiritual, vas a reconocer ese potencial y, y vas a poder, al reconocer tu divina presencia, yo soy, vas a tener dominio sobre lo físico. ¿Sí? Y, no, y, y no creer... Que vas a poder transformar lo físico con el sudor de la frente. Que es una instrucción que nos enseñaron antiguamente. Que solo con trabajar o con hacer cosas físicas vas a cambiar tu realidad. Sois como dioses. Nos dice la instrucción. Y sois como dioses es que puedes crear con la mente, con la emoción y con la palabra. Como Dios creó. Hágase la luz y la luz se hizo. Fue un decreto. Entonces, por eso en la metafísica enseñamos a decretar. Para que aprendas a hacer tus propios comandos de creación. ¿Sí? Qué afortunadas son esas individualizaciones sobre la tierra cuando se da de verdadera cuenta de esta verdad. Individualizaciones son espíritus individualizados del sol. ¿Sí? entonces cuando esos espíritus se dan cuenta de que esta es la verdad que dichosos, que afortunados ¿sí? porque no hay imagínate esto es más que más que tener dinero que una de las cosas que la gente busca y se aferra y trabaja es por dinero, dinero, dinero pero el dinero al final del día si sí sirve, si sí. nos da gozo felicidad y demás hasta un cierto nivel Pero no es la meta última. Entonces, vean esto, qué, qué, qué potente es, ¿no? Eh, dice, nos comenta Denise aquí en el chat. Dice, yo ya quiero y deseo ascender, ya no quiero regresar aquí. <ríe> Bien, y esto puede ser un... un, un uh, una forma de querer escapar. Pero... Pero no es el camino. No porque ya no quieras tener una experiencia física, ya vas a ascender. Para poder ascender hay que, hay que seguir el camino de la iniciación para poder ascender. Porque si no equilibramos todo, toda el, la luz armónica que ya nos llegó, si no la devolvemos en luz, en servicio, en amor, en gracia, en desarrollo de una virtud, no vamos a poder ascender. Entonces, prácticamente aquí solo les estoy mostrando el camino y hay que hacer una transformación interna para recorrer el camino. No se asciende solo deseando ascender. O sea, hay que hacer un trabajo interno. No se puede hacer chafa en este, en este examen. ¿Sí? Jesús dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Es una de sus máximas. Esta es una de las, de las máximas más poderosas de esa verdad. ¿Y a qué verdad se refiere? Reconoce tu divina presencia, yo soy. Reconoce la divinidad que hay en ti. Esa es la verdad que te hará libre. ¿Sí? es Donde está toda la potencia, toda la magia, toda la fuerza. Reconociendo tu divina presencia, yo soy. Reconociendo tu, a tu ser divino. Vean esta imagen de Jesús y el Maestro San Germán, que está hermosísima. Aplícala, oh amado mío, con toda la determinación... Dejando fuera de tu mente toda incertidumbre. Y subirás firmemente en esa escalera del logro magnífico. San Germán nos habla hoy con una... Con una instrucción para este tiempo. Para esta era. La era de Acuario. Donde él es el avatar. Entonces, lo que hoy nos... Las perlas que hoy nos regala San Germán. Son esas semillas que estamos sembrando en nuestra conciencia... Y si en esta encarnación no tenemos la fortuna de ascender, tengan por seguro que esas semillas ya van a estar guardadas en ti, en tu conciencia. Y ten por seguro que en tus próximas encarnaciones vas a concienciar esto más rápido. Y probablemente de joven uh, tengas un impulso hacia hacia la instrucción interna y, y, la, y, y, y la radiación va a hacer que evoluciones más rápido. Y que puedas convertirte en una persona virtuosa. ¿Qué es una persona virtuosa? Alguien que tenga un talento desarrollado. Y lo empieces a poner al servicio. ¿sí? Y eso va a hacer que evoluciones rapidísimo. Y te acerques a la ascensión. ¿sí? Es, un, es un trabajo interno. Una de las cosas más maravillosas que hacemos aquí es hacer decretos. Y en la parte de abajo dice para qué sirve. Y bueno, este decreto está compuesto en dos, y el, el decreto principal, que es el que está en la parte de arriba, eh, es una de las cosas para acercarnos a la ascensión, una de las, no se puede ascender si no hemos perfeccionado nuestro ser, entonces la instrucción interna está para perfeccionarnos nosotros, para que estemos en un nivel de armonía, para poder alcanzar las estaturas, maestros, no cualquiera, porque porque no es no es un lugar donde se puede estar solo por estar, sino se está por la capacidad, por ser apto para estar. ¿sí? Por la por la naturaleza de la que de perfección, de armonía. ¿Sí? Por eso los maestros nos dan una dimensión, que es esta dimensión para que aprendamos amor. Para que aprendamos armonía. Si no se han aprendido las cualidades básicas de la convivencia, ¿qué vas a andar allá en las dimensiones superiores? O sea, no. La verdad. Y no por nada, este planeta también es un planeta prisión. Este planeta tiene un, lo han escuchado, tiene un anillo de protección que el arcángel Miguel tiene puesto y tiene... Un, un propósito, que no salgamos y que no entre más discordia de la que ya hay acá. Pero más que nada, también es un anillo para no salir. Por eso todavía estamos en los albores de las, de las naves. ¿sí? Cuando otras civilizaciones ya están ultra desarrolladas y pueden viajar entre dimensiones, entre sistemas planetarios, porque ya están más armonizados. ¿sí? Por eso tienen la capacidad de salir del planeta. Cuando aquí todavía nos falta un tiempito, ¿sí? Esta fuerza, esta fuerza autosostenida que emana por medio de la cual puedo alcanzar dominio completo. Bien, entonces vamos a, vamos, a decir, vamos a decirlo todo junto, reconociendo que yo soy la presencia, es la fuerza autosostenida que nos permite, lo vamos a decir todo completo, ¿no? nos permite alcanzar ese dominio completo, ese dominio físico, mental, emocional. ¿Ok? Tomamos una respiración. Otra respiración. Y digamos, yo soy la presencia ascendida, es la fuerza autosostenida que emana, por medio de la cual puedo alcanzar el dominio completo. Gracias, Padre. Ya tienes la conciencia consciente de que puedes alcanzar el más grande de todos los regalos de Dios. La plenitud de él. El más grande de los regalos de Dios es reconocer que eres Dios. O sea, alcanzar la plenitud de él es que digas, "Yo soy la divina presencia." Hay un decreto potente que es "Yo soy la presencia." reconocer que eres la presencia que eres Dios es un gran logro y no percibirte como un humano de carne, no creer que esto eres tú ¿Sí? que solo eres un, un cuerpo físico pues ¿Sí? entonces entonces grandes, grandes, alcanzar el más grande de todos los regalos ustedes pueden pensar, ah sí, salud una casa, un coche ¿Sí? que no está mal no no no no no no no le meto no le pongo menos valor a eso está bien pero eso no es lo máximo hay cosas más grandes ¿Sí? y aquí hay hay un hay un personaje que no es muy conocido que se llama Chaara. no hay no hay imagen de él Y dentro de este capítulo así, así está, ¿no? Aparece. Y habla Cha'ara, nos dice San Germán, en, en un discurso cuando se estaba dictando esta instrucción. Y él nos da una recomendación. ¿Alguien quiere leer esto? ¿Aquí atrás? Te recomiendo que tengas el sentimiento de certeza al aceptar nuestra presencia. Y la conciencia de la habilidad para aplicar la ley de la presencia yo soy dentro de ti mismo porque está aumentando con gran velocidad. Vean ese regalo, ¿no? Los maestros mmm, cuando dicen algo, cuando enseñan algo es porque están viendo esa transformación. Entonces los estudiantes de la jerarquía, los estudiantes que se acercan a la metafísica de alguna manera, el reconocimiento de la alta espiritualidad ya es una vibración que los atrae. O sea, vean cómo nos él, al ser un ser ascendido, ve la transformación a este nivel de, de manifestación de vida. Y ve, oye, mira, dice, acérquense, reconozcan a su divina presencia porque ya están vibrando más alto. ¿Sí? Y esto va a hacer que evolucionen más rápido. Una de las cosas más preciosas, más la, de gran fortuna que tenemos aquí, aquí porque me refiero a que estamos aquí en, en, en, en México, en Yucatán, es que América, todo el continente americano, es una, está muy bendecido por la jerarquía, pero muy bendecido, ok, y de aquí eh, el, el, el Digamos que la, la cuna espiritual del mundo está en Sudamérica. Y eso no, no lo digo yo, lo dicen los maestros, ¿sí? la, la, esa, esa parte del cono sur de América. Ahí es el foco donde va, va a empezar a nacer las almas de mayor luminidad, de mayor luz para el planeta que ya están naciendo allí. ¿Sí? Entonces, en esa parte, en esa parte de. de, de Argentina, Chile y todo eso que está por allá. porque Por la radiación de luz que hoy se está manifestando allí. Antes estaba en, en la India y, y ahorita va a estar, ya está en, en América. Y dice, Hola oh, las Américas, preciosa joya del, en la corona, la diadema de la tierra, esa flor de sabiduría antigua y luz, otra vez volverá al poder... Otra vez volverás al poder de tu florecimiento pleno, a pesar de todas las, obs las obstrucciones aparentes de las apariencias y de las apariencias presentes que digan lo contrario. Quiero observar algo allí. Otra vez volverás a tu florecimiento pleno. ¿Qué te dice esto? Que en otras eras, en otro tiempo América floreció. Y en este tiempo, pues ahí estamos empezando a florecer otra vez recuerden todo en el universo está expandiéndose respirando y expandiendo respirando y expandiendo ¿Sí? y así la la vida en el planeta ha tenido otras civilizaciones que han alcanzado altos niveles de luz y otros tiempos en los de obscuridad entonces digamos que ahora estamos saliendo de un tiempo de oscuridad ok poner en movimiento este poder invencible para la libertad protección y bendición de las Américas. Este, este movimiento, nuevamente, eh, es el reconocimiento de la divina presencia de Yo Soy. O sea, es activar la luz, activar los decretos, activar la potencia del Yo Soy. Es a esto que se refiere San Sanyamán, poner en movimiento este, este poder invencible. ¿no? Dice Sanyamán, la red de fuerza siniestra de la tierra que aparentemente ha envuelto a América encontrará todavía la espada de la verdad y de la luz que rasgará esa red en todo sentido, haciendo de ella una cruz de libertad, la luz y de la justicia que no tendrá fin. Claramente aquí nos, nos dice San Germán que a pesar de todas las cosas que estén sucediendo todavía en América, o sea, esos desequilibrios, esas cosas difíciles, va a llegar un momento en el que eso va a cavarse. ¿Sí? Esas fuerzas siniestras... ...que de repente pueden operar a nivel político... ...operar a nivel de organizaciones... ...y que tienen influencia todavía a nivel planetario... ...van a caer. Se va a terminar. Porque va a llegar a este un nivel en este planeta... ...que la vibración de la armonía, la paz, la gracia... ...va a ser tan fuerte... ...que esas conciencias ya no van a poder vivir. Ya no van a poder tener espacio, pues. sí Entonces... Es allí donde nos damos, nos debemos darnos cuenta de la importancia de concienciar cada día más amor, más luz, más verdad, ¿sí? Hacer más decretos, ¿ok? El hábito de la humanidad ha sido siempre ver la imperfección donde nosotros vemos perfección. O sea, nosotros, refiriéndose a los maestros ascendidos, ¿no? Dice San Germán, nosotros vemos perfección, Y, y es ahí donde tal vez nuestra mente lineal, nuestra mente humana, nos hace, nos hace pensar: oye, ¿por qué están pasando esas cosas tan caóticas? ¿no? Tal vez los maestros lo vean a un nivel de que, oye, se está reacomodando algo a un nivel interno y para ellos es perfección, cuando tal vez para nosotros es, es caos, es, es algo difícil. ¿no? Ahora, en el reconocimiento de la poderosa presencia, yo soy, acepta plenamente su perfección. Cada hora del día. Suena. Algo especial. Pero no difícil. No imposible. Haz el esfuerzo por reconocer a tu divina presencia. Yo soy cada hora del día. Si es demasiado para ti. Una vez al día. En la mañana. Al mediodía. Pero haz ese reconocimiento. ¿sí? Y esa forma que tal vez. La usamos. De decir, gracias a Dios, o si Dios quiere, no sé si, en, si de repente la usan. Eso es un poco del reconocimiento de la divinidad. sí pues Le estás dando ese espacio. ¿Sí? Pero, nada más maravilloso que uses las nuevas fórmulas que son los decretos actuales de decir, yo soy la presencia. ¿Sí? Es más efectivo. Otra, este es, el, este es el decreto que nos da San Germán para, para cada hora. Para, vean vean la, la función, para aceptar la perfección de cada momento. Que tal vez tú estés viviendo una situación difícil ¿de ay, ¿por qué me está pasando esto? Reconoce a tu divina presencia en eso que te está pasando para que lo resuelvas rápido. O para que, si no lo vas a resolver, para que veas la perfección de eso que te está pasando. Que tú tal vez tú lo veas difícil, caótico. ...pero tiene un propósito... ...ok... ...vamos a hacer este decreto... ...pónganse lo más recto posibles... ...tomen una respiración... ...y digamos... ...yo acepto la actividad plena... ...de mi poderosa presencia... ...yo soy... ...gracias padre... ...y para que lo afiancemos y no lo aprendamos... ...vamos a decirlo otra vez... ...¿sí? leanlo... ...conciencienlo... ¿sí? ...imagínense a su divina presencia sobre ustedes, iluminándolos, ¿sí? bajándote esa, esa claridad mental para que puedas tomar esas decisiones que tal vez te ha dado, te ha dado trabajo tomar. ¿sí? Tomemos una respiración y digamos, yo acepto la actividad plena de mi poderosa presencia, yo soy. Gracias, Padre. Para tu beneficio, amado estudiante, yo te pido que no discutas las cosas discordantes. Más de lo que es necesario para comprender una situación. Y tiene mucho que ver con lo que también nos enseña San Germán. Que no estés recordando peleas, cosas del pasado, cosas que ya no tienen sentido discutirlas, conversarlas. No las recuerdes ni siquiera. Y ni las traigas a las conversaciones. Porque eso hace que te reconectes con esa energía. Y si ya sanaste... Vuelves a, a abrir esas heridas, a abrir esos sentimientos y te vuelve a ensuciar. ¿ok? Entonces, las cosas que se tengan que conversar, que se conversen y ya, no más. No se vuelvan a tocar esos temas. ¿sí? Para que no estés, no estés conectada con esa energía discordante. Y este es, es un clasicazo, es que no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo otro. No voy a poder, A, I, U, A. ¿Sí? Y aquí lo dice claramente, para cuando creas que no tienes tiempo, este decreto. ¿Ok? Vamos a tomar una respiración. Y digamos, yo soy la poderosa presencia, ordenando el tiempo, todo el tiempo que yo necesite para la realización y aplicación de esta poderosa verdad. Gracias, Padre potente decreto, otro decreto para ajustar las cosas de manera natural ¿sí? ¿Sí? para que oye ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer para para hacer que suceda para aclarar esto este decreto ¿sí? digamos yo soy la única inteligencia y presencia actuando gracias Padre Una advertencia nos regala San Germán. No le des reconocimiento a nadie que sea una herramienta para la fuerza siniestra. Simplemente piensa que solamente existe la presencia yo soy, inteligencia, luz y poder actuando. A ti no te concierne ninguna actividad personal de ninguna especie en ningún momento. ¿Qué es esto? La instrucción de la jerarquía... Nos lleva adentro, ¿ok? Nos lleva a que transformemos adentro para elevarnos, para superar esta dimensión, ¿ok? Las actividades de las fuerzas siniestras son para que nos anclen a esta dimensión, para que nos quedemos reencarnando. Esa es la gran diferencia de una actividad siniestra, de una actividad de luz. Entonces, todo lo que cree discordia que te ancle a esta dimensión o a la cuarta dimensión que es el mundo astral, es siniestro. Todo lo que busque que eleves tu conciencia para que superes esta dimensión es el propósito de la luz. Es el propósito de la jerarquía. Entiéndase jerarquía... Los maestros ascendidos, San Germán, Maestro Jesús, Gautama, esa jerarquía. Busca que el alma evolucione y ascienda, no que se quede reencarnando. ¿Ok? Entonces, para que se paren y, y se den cuenta y puedan identificar una actividad siniestra. ¿Sí? Una actividad siniestra es todo aquello que te ancla, que te hace quedarte, que te desarmoniza para que no seas apto para los mundos superiores. ¿Sí? y te tenga secuestrado secuestran la, la jerarquía oscura secuestra almas para que las tenga drenadas como ganado y te deja atrapado ¿Sí? entonces es un reto también no solo hacer el trabajo personal sino hacer el esfuerzo consciente de no caer en, en redes discordantes ¿no? en redes oscuras que son una realidad no no nosotros somos promotores de la luz de la instrucción interna pero la jerarquía los maestros nos advierten cuidado con esto que también es una realidad sí bien eh, entonces recapitulando para ascender no se puede ascender si no hay humildad de corazón si no hay un propósito genuino de acercarte a estas instrucciones. Cuando se tiene orgullo espiritual, que es ese, que yo me la sé de todas, todas, esto para mí es cualquier cosa, esto yo ya me lo sé, sí, son vaciladas esto que estás conversando, eso es orgullo espiritual. sí, que Es, es más grande que el orgullo común. El creerte muy fregón es orgullo espiritual. Pero, dicen los maestros, a esas almas que tienen orgullo espiritual, la puerta se les cierra. ¿Sí? Y esa puerta cerrada te hace incapaz de recibir el bien ofrecido superior. A diferencia de, tener, de ser apto para recibir las bendiciones, para recibir la verdad, para recibir la luz, la comprensión de que esté abierto el camino para que... Acrecientes tu conciencia crística y seas apto, y seas capaz ¿sí? de recorrer el camino hacia la ascensión. Por eso es importante, súper importante, eso se los digo, que si ya les cayó el 20 de la ascensión, hay que profundizar en las iniciaciones, porque las iniciaciones son la práctica para poder ascender. Y es aquí donde se empieza a poner interesante La instrucción interna. No solo es la, la parte bonita que es armonizar, no ser felices, tener dinero, tener amor, todos contentos, jajaja, jiji, ja, ja, todo bonito. Esa es la parte bonita de la metafísica. ¿no? la cosas se empieza a poner interesante cuando te cae este 20 y dices, oye, hay que trabajar más en mí. Y te vuelve a caer un 20 mayor y decir... Y ver a la humanidad toda retrasada... Hoy hay que hacer algo más acá... Porque no, esto no solo se trata de mí... Porque la ascensión... A pesar de que la puedes lograr solo... Hoy... La ascensión en el pasado... En las eras pasadas... Se lograba de manera más individual... Pero hoy... La ascensión se debe, debe ser colectiva... Hay que ascender en grupo... Porque urge... Que más almas asciendan... ¿Sí? Entonces vean esto, ¿no? Acérquense a la instrucción, acérquense a la instrucción de los maestros y ahonden en la parte de las iniciaciones, que cada una trae una particularidad para transformación interna. Una de las de las tremendas un punto que sucede en la tercera en la tercera particularmente en la tercera iniciación es la de la humildad. ¿Sí? Porque si no hay humildad, no puede haber esa parte genuina ¿sí? de poder avanzar más. Y el maestro Jesús eh, en, hizo una demostración tremenda de humildad cuando le clavaron una corona de espinas y no renegó. Porque si a ti te empujan y te hacen algo, ah, eh, ah, ¿por qué me empujaste? imagínate el nivel del maestro Jesús que te clave en una corona de espinas y diga, ay, hijitos no saben lo que hacen, ¿sí? Un nivel de soportar el daño físico para poder demostrar que se tiene que tener un control interno férreo, fuerte y poder soportar esa transmutación, ese cambio interno Es fuerte. Las iniciaciones es algo muy serio. ¿Sí? Ahí es donde mucha gente y esto lo digo porque es verdad y es normal, esto los maestros lo dicen, que cuando empiezan a recorrer el camino iniciático claudican, dejan la instrucción. Porque no pueden soportar el nivel de, de preparación. ¿Sí? El nivel de de, de de las pruebas fuertes para calibrarse. Y poder ser aptos de, de, lo, de lo superior, de lo más grande. Bien, pues bueno, hasta aquí, hasta aquí llegamos hoy. Qué padre que, que pudieron quedarse hasta acá, a nuestros amigos de YouTube. Sí, saludos Diego desde Nueva York, qué padre que nos ves desde acá. Y bien, a quien quiera ahondar, oye, quiero estudiar más de este contenido que vimos. Bueno, aquí están en estos libros, el libro de oro de San Germán y también el sagrado libro del Yo Soy. Y continuamos con el sagrado con el libro de oro de san germán mensajeros de luz para el próximo miércoles 24 vamos a hablar de los maestros de algunos maestros ascendidos ¿sí? y, y ya más o menos cheque el contenido prácticamente nos va a llevar a abril y mayo terminar ya el libro de el libro de oro si sí, prácticamente ya nos falta un mes bien pues bueno si, si estás interesado en estos temas y te interesa verdaderamente una transformación interna en estos canales puedes eh, abordar un poco de ese contenido que nos va a acercar a la perfección entonces aquí nos puedes encontrar en youtube hay bastantes actividades que, que ya hemos todas las algunas actividades que hemos, que hemos dado ya están allá y las puedes ubicar estamos como metafísica Mérida. pues bien les agradezco infinitamente a nuestros amigos de instagram que estén muy bien Y nos vamos a quedar acá para hacer la donación, ya que estas actividades no tienen costo, se sostienen de la, de la donación consciente y amorosa de sus participantes y estudiantes para poder continuar pagar la renta de este salón y pagar los costos que, que implica una actividad. A nuestros amigos que nos están viendo en otros países, ahí tienen una cuenta de PayPal y bien, a los que nos ven en otras ciudades, pues ahí tienen una tarjeta eh, de OXXO pues muchísimas, muchísimas gracias bien, lo que, lo que vayamos a donar, vamos a ponerlo por favor a la altura del corazón y hacemos este decreto poderosa presencia de Dios, esta es tu obra es tu trabajo, tú tienes el poder para abastecernos bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno, para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza gracias Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias Padre. Pues bien, muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.